Buen día, Juan Pablo. Buen día la audiencia. Bueno, ¿cómo has tomado esta provocación del Gobierno Nacional o del oficialismo legislativo eh, que quiere derogar la ley IBE? Bueno, justamente la palabra es provocación. Nosotras ya lo sabemos desde hace bastantes meses, inclusive previo al ascenso al poder de este este gobierno que iba a ser un caballito de batalla la temática del aborto lo plantearon los asesores no lo, no lo olvidemos verdad este del, del acto al presidente eh, pero obviamente ha habido una un fracaso de la política legislativa del gobierno y, y ahí, ahí nomás este vuelven a la carga eh, y de la libertad de avanza con muy desordenada la salida inclusive este, los comentarios son que las, las cinco firmas acompañantes al, al proyecto eh, no habían sido consultados, bueno, ese tipo de, de digamos no son eh, desprolicidades, son improvisaciones las que estamos observando la, lamentablemente en estas últimas semanas, que en el fondo este intentan Mantenernos en una alerta permanente en una en un estado de de Eh, no enojo exclusivamente, sino permanentemente abriendo francos diferentes este, para distraernos de lo que es más grave, que es el estado gravísimo de social, económico, este que se ha generado el caos, que se ha generado la población, la desesperación, ¿verdad? Eh, por el otro lado, nosotras siempre decimos lo mismo. Eh, atrasan este sector político atrasa no busca eh, dialogar y recordemos que la ley 27.610 fue una ley absolutamente debatida discutida eh, ha, ha habido más de, de 700 personas este fundamentando el por qué la despenalización y legalización del aborto era una necesidad era un derecho que faltaba en la vida de las mujeres y las personas con capacidad de gestar de nuestro país y que muy por el contrario de lo que afirman ciertos sectores eh, genera múltiples beneficios a las personas, ¿por qué? porque ha disminuido la mortalidad vinculada con, con el aborto, porque genera mayor acercamiento de las personas a las consultas en los servicios porque evita la, eh, que haya una desigualdad en el trato de las personas que consultan, porque siempre lo decimos, las mujeres con recursos siempre han abortado en condiciones seguras desde hace muchísimas décadas, mientras que las mujeres de los sectores eh, menos beneficiados económicamente lo hacen en estado de inseguridad, como algunos de los fundamentos por los cuales la, la, los derechos humanos este Además, no deben hacer retrocesos porque son avances y en, en la temática de derechos humanos y el acceso a la salud que garantiza esta ley, a la salud plena, a la seguridad, a la posibilidad de elegir, elegir no banalmente como quieran hacerlo eh, o, o pretenden este, estos sectores, sino... Elegir dentro de las posibilidades y las elecciones que cada persona decide para su vida. Uh -huh. eh, entonces, nosotras realmente sabemos, lo sabemos y lo hemos dicho en forma permanente. Eh, aunque no nos nombraran, ni en el DNU, ni en la ley Omnibus, eh, llamada Omnibus, este, Micro, Bondi, como quieran, sí. Este, sabíamos que en el fondo el sustrato iba a ser venir por esta temática. Y Mónica, eh... ¿te parece te aparece que hay alguna remota posibilidad de que esto avance seriamente eh, porque como decíamos Lo, lo inscribimos en principio en una provocación que también interpreto tiene que ver con esto de declarar el año 24 como el año de la defensa ¿Eh? de la vida, la libertad y la propiedad. Las apariciones de Rodolfo Barra, que como vos sí. decís es un personaje de, de que la libertad atrasa. Sí. Y, ben, eh, y, y, y, y todo esto, digo a vos te parece que hay una posibilidad real de que avance seriamente una una No, que avance ser claro, que avance seriamente eh, no, digamos, lo están intentando. Están este tratando de de, de alguna manera de socavar dentro del, del, de algunos sectores de la población eh, con con, el, con la venia de algunos sectores de la población este derecho que lo logren es absolutamente este improbable, pero de todos modos nos tenemos que mantener alerta, no podemos actuar pasivamente, primero porque sabemos que esta avanzada de las de las derechas conservadoras lo han hecho en todo el mundo. Eh lo, también lo hemos dicho en notas anteriores, sucedió una lucha intensa en España, sucedió también con Francia, sucedió en Estados Unidos, que no era por ley, sino por lo establecido este, en los diferentes estados, ha habido intentos, y los hay, de algunos sectores con alianzas, algunas este, eh, iglesias a, a nivel mundial y en nuestro país, eh, que lo intentan. De hecho, lo dijimos y lo anunciamos, la pretensión de avanzar sobre la ley 27.611, que es la ley de los, conocida como la de los mil días, también va orientada a, a, a esa este acotamiento de los derechos lo, lo anunciamos cuando la vimos eh, eh, introducida en la en este proyecto de ley que acaba de caer en su tratamiento eh, en esta semana en la uh -huh. en el congreso nacional o sea que esos intentos están ahora que esto se logre eh, es bastante menos probable de todos modos no están Nosotras vemos que estamos enfrentando a sectores perversos, a sectores este, eh, que no se resignan a las pérdidas que van demostrando dentro de sus, de sus decisiones, eh, pero además eh, impredecibles en, sus, en su forma de comportarse, ¿verdad?, Un, esta es una ley que salió con consenso de muchísimos sectores y con diálogo profundo de esos sectores en dos oportunidades, 2018-2020. Todo el país debatió sobre esto. No puede eh un día levantarse una persona, escribir un una improvisación que va más atrás de lo que establece el Código Penal Argentino en 1921. Sí. Mm. Los, el texto de la de la propuesta respecto de que en qué casos este no sería condenable o punible la situación, retrasa respecto del código mil, de 1921. Entonces realmente no eh, es es indignante, es indignante hacia la inteligencia de nuestro pueblo que se expresen en estos términos y nos sometan a estas maniobras. Realmente eh Creo que un, un amplio espectro de lo que se dice la oposición a este gobierno o estas maniobras deberían expresarse en rechazo de estas maniobras tan improvisadas. Inclusive re, eh, la presentación rodeada de rumores, que ha sido una intencionalidad de expresarse personal de algunos diputadodos que a otros los, ingro, los incorporaron en la firma de, de este proyecto en, de manera inconsulta esto realmente es gochornoso es bochornoso además que nos vuelvo a insistir nos hacen mirar y preocuparnos todos los días por una noticia diferente mientras eh, por, por, por abajo este se pretende eh, esconder una situación gravísima. Esa es por lo menos en principio nuestra intención, obviamente todo el sector este de las organizaciones que han luchado por alcanzar la ley nos mantenemos en alerta en comunicación, ya estamos emitiendo este comunicado y y y obviamente eh, usaremos todos los caminos este para para impedir que haya un retroceso. Y porque lo volvemos a decir, fíjense exactamente en la vida cotidiana de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, qué avance que ha habido en los indicadores de salud. Uh -huh. Que es además, qué combo peligroso. No tenemos Ministerio de Salud, tenemos una secretaría, no se envían partidas, Eh, se están pretendiendo este derogar las ayudas y las partidas para diferentes situaciones graves de salud como la de los niños sí, eh lo con conocemos. cáncer, sí. Entonces, exactamente, entonces decimos en este estado de deterioro donde todo va a ser una lucha individual de mercado con con el avance sobre las las prepagas, sobre el sistema que no es público de la salud que son las prepagas, las obras sociales, coincidimos que todo ese sector que no va a poder recibir consultas en esos espacios se va a voltar al sector público. No es que estamos privatizando y dejando un libre juego aumentado, estamos recargando los sistemas públicos de salud. Claro, sí, donde sí. además las provincias que lo sostienen, como la nuestra, que, tiene un, que, que ha luchado y que trabaja permanentemente para una implementación adecuada de la ley, 27.610, se va a ver minada y desfavorecida con los recursos y, y va a tener que trabajar mucho para poder sostener el nivel que, que como lo, como lo pusimos en nuestro informe eh, de monitoreo justo en noviembre del 2023, había alcanzado un nivel que ponía la vara en donde teníamos que avanzar, pero que habíamos observado avances en la implementación. Entonces, Realmente es no solamente una desprolijidad, una improvisación, una una perversidad de mantener un estado en la población de alerta permanente sobre cosas que ya estaban resueltas, eh, con una actitud infantil, no dialoguista, caprichosa, este, sino que este realmente es irresponsable. No creo, y realmente lo digo, no no puedo pensar que amplios sectores este, de decisión política de nuestro país acepten este esta manera de agredir al, a la población. Mónica, muchas gracias. No, gracias a ustedes y por mantenerse atentos a, a toda esta problemática como siempre.